Riosar y Ratiar en el 100.8 de FM Agenda de conciertos noticias, temas del recuerdo discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música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 León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 9 de marzo del 2017 son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza como cada semana Euskal Música tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales Comentarte como lo hacemos cada semana, que este programa, Euskal Música, también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde. En el mismo dial, 100.8 de Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y también comentarte que en cuanto concluye el programa, hoy jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a la página que tenemos en Facebook facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia para que lo puedas escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga además de poder disfrutar el programa Euskal Música también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales Todo ello en facebook.com barra Euskal Música, Perriozar y Ratia, la página de Facebook que tiene Euskal Música en las redes sociales. Hoy jueves tenemos un programa cargadito de novedades, ya que escucharemos a los Gasteistarrax sociedad alcohólica que regresan al panorama musical cinco años después con su nuevo trabajo discográfico, Sistema Antisocial, que vio la luz el pasado viernes. También escucharemos el nuevo trabajo discográfico para la formación de Iruña, The World Brigade. También lo nuevo para la formación de Easter Company, el álbum Belurbe. ...un proyecto bastante interesante... ...el que nos han traído la formación Ostoac... ...con ese álbum en directo... ...Live in Iturriots... ...y también como no... ...escucharemos Zapotato... ...y el adelanto de lo que va a ser... ...el nuevo trabajo discográfico... ...primer larga duración... ...para la formación de Tafaya... ...Galcha Gorriak... ...y por si esto fuera poco... ...la última parte del programa de Uscal Música... ...la dedicaremos... A disfrutar de la entrevista que nuestros compañeros de Caravaca Radio, más concretamente el programa Con Fuerza Heavy, eh, realizaron a la formación de rafarroa a la formación de Iruña Ibakusa, más concretamente a Ander y a Silvia, con la salida de lo que es el nuevo trabajo discográfico segundo larga duración Oyu Isilaka. Todo esto es lo que te vas a poder encontrar durante esta próxima hora y media, durante estos próximos 90 minutos, en la sintonía del 100.8, en Berriozar y Ratia, en un nuevo programa de Euskal música. Y si os parece vamos a comenzar el programa de hoy de Uscal Música Y lo vamos a hacer con los Gasteiz Tarrac eh, Sociedad Alcohólica que el pasado viernes sacaban a la venta lo que es Su nuevo trabajo discográfico titulado Sistema Antisocial Un nuevo trabajo de estudio distribuido por el sello Maldicto Records Y grabado entre Gardelay Studios, Johnson Recording Studio Y Ant Farm Studio en Dinamarca Sistema Antisocial Un disco que lo forman un total de 13 cortes Que intentan reflejar de la mejor manera profesional posible el directo tan potente que dispone la banda en concierto este es el primer trabajo que graba Alfred Berengena con la banda después de que en 2012 sustituyera a Roberto por su desgraciada lesión en el hombro, en esta ocasión han contado con la colaboración de Barney de Napandet a las voces en Policías en Acción Roberto S. A. Odey y Magu de Arcada Social ayudaron con los coros de las canciones de este nuevo trabajo discográfico nos introducimos pues con este nuevo trabajo discográfico, esperado un nuevo trabajo discográfico para la formación de Victoria Gasteiz, Sociedad Alcohólica y del álbum Sistema Antisocial te extraemos los temas Alienado y el tema que da título al álbum Sistema Antisocial ahí estaban sonando dos de los temas, incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Sociedad Alcohólica, el nuevo trabajo discográfico para juana la voz, para Alfred a la batería, para Jimmy a la guitarra, para Íñigo a la guitarra y para Pirulo al bajo, el álbum Sistema Antisocial los lo que escuchábamos, los temas titulados Alienado y Sistema Antisocial, y de Gastéis nos venimos hasta Iruña nos venimos con el grupo de brigade que nace en Iruña el verano del 2012, para la diciembre de ese mismo año, la banda se mete en los Estudios K para grabar su primer álbum, compuesto por 11 temas propios y una versión del grupo norteamericano de Anset. Pese a su corta existencia, en marzo del 2013, la banda saca a la luz su primer álbum, Desvideratúen Descontrola, y comienza a presentar tanto la banda como el trabajo, ya que el primer concierto lo dan el 23 de marzo del 2013, una vez después de publicar dicho álbum. En este primer disco, encontramos un punk rock acelerado, Ejecutado con fuerza y muchas ganas de hacer ruido Acompañado de letras cañeras Después de la gira de presentación de su primer disco En marzo del 2014 La banda saca su segundo trabajo llamado Hacia el Infierno Grabado en los estudios K Y mezclado, masterizado por Iker Piedra Fita En los estudios El Sótano A diferencia de su primer trabajo En este lo que encontraremos es un hard punk elaborado Menos veloz que el primer trabajo Pero con más fuerza perfecta Y potencia. En enero del 2015, la banda graba su tercer eh, larga duración, Pólvora and Whisky, mezclado, masterizado y producido por Iker Piedrafita, editado por el sello materialeño Potential Hardcore. En este trabajo, la banda se consolida con un estilo propio y sonido muy contundente, arremetiendo con todo y sin dejar ningún títere con cabeza. Así, a lo largo de casi dos años de gira, recorrieron toda la península y alguna ciudad adecuada europea Actualmente la banda acaba de publicar su cuarto larga duración no apto para cuerdox, golpeando con más contundencia si cabe. La formación la componen garchots a la voz, Néstor a la batería, Iván a la guitarra y coros y Xavi al bajo y coros. Después de hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda, nos quedamos, lo dicho, con este cuarto larga duración no apto para cuerdos. Desde Iruña de guilty Brigadeth esto suena así, como el hierro y escupo fuego. Me miran ufragio Y disparo a las estrellas O mi otros rezan Junto ante otra noche en vela Tan cierto como el sol No somos como ellos Tan cierto como el sol Tan cierto como el sol No somos como ellos Tan Tan cierto como el sol Eta gureo de las botas viejas molestando al vecino que hay abajo Tan cierto como el sol, no somos como ellos Tan como el sol Tan cierto como el sol, no soy y contundentes esta formación de iruña que vuelven al panorama musical con este cuarto trabajo discográfico no apto para acuerdos. ...ahí estaban sonando los temas... ...como el hierro y escupo fuego... ...ellos The Wiltle Brigade... ...y nos vamos con música más tranquilita... ...después de la caña y la contundencia de Sociaza Alcohólica... ...y de la formación de Irunia... ...The Wiltle Brigade... ...nos vamos con The Easter Company... ...que vuelve a la carga musical... ...con este nuevo larga duración... ...Belurbe... ...que es una ciudad o población ficticia... ...que podría ser cualquiera en la realidad... ...hablar de Belurbe... ...es hablar de nuestro entorno... ...pero sin hacer referencias directas... ...Belurbe es todo lo que existe y sucede a nuestro alrededor, es nuestra realidad, pero también todas las realidades diferentes que tenemos cerca y tal vez desconozcamos toda esa variedad de realidades, esas vidas, esas personas y esos sucesos en la vida es velurde, o nuestra propia vida. El imaginario del disco se ha realizado con un proyecto narrativo de colaboraciones en el que han tomado parte los siguientes autores Alejandro Pedregosa, Amalik Johnson, Asier Triguero, Eneco Zabalza, Goyatch Lavandivar, Gochón Barandiarán, Isaí Bujanda Yurgi Ekiza, Miren Amurdiza, Tristan Crowley, Chemi, Xavi Bandini y Subban. Subiría muchas colaboraciones para pues eh, sacar adelante este nuevo trabajo discográfico para esta formación de Easer Company del álbum Belurbe. Te extraemos los temas Estatua y Amilde Guillén. música más tranquilita para escuchar a estas horas El asintonía de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música, De nuevo larga duración para esta banda para de Isher Company. Y nos vamos ahora con un nuevo proyecto, el proyecto de Ostoa, que es el nuevo proyecto de Ostoa. Pues te lo contamos, es el escritor Hermán Ese y el músico Olmo Cascallar, el autor del libro Der Stephen Wolf y el que ha musicalizado la obra. El primer resultado de esta relación fue el disco Estepaco Ostoa. Gracias al rock experimental ha relatado la historia a dibujado diferentes paisajes y siempre bien acompañado de buenos amigos. La aventura no terminó ahí y lo llevó al directo. Lo presentó en el entorno natural de lur Paisallistak, en el barrio Iturriots de Ollartsun. Ahora lo publican en formato CD. El álbum se hace llamar Live in Iturriots Ellos son Ochoac y de te extraemos el tema Estepako Ochoaren Gañan Herakustaldía Música Estaba sonando uno de los temas incluidos En este nuevo proyecto musical El proyecto musical para Hermán S Y el músico Olmo Cascallar Hablamos de Ostoac Y hablamos del álbum Live In Iturriots. comentarte que el día 18 de marzo estarán en Lezo, el 25 de marzo estarán en Gasteiz y el 8 de abril estarán en Guernica presentando este nuevo proyecto musical. Y de Ochoa, que nos vamos con el primer larga duración para una banda. Una banda que se hace llamar Uncha, seguro que ya la conoces. Con el clásico Alda Pangora Un tema que está sonando por las redes sociales Está sonando por un montón de radios Y por supuesto aquí en Berriozar y Ratia En Euskal Música también lo pusimos Ahora te vamos a extraer Otro de los temas incluidos en el álbum Aparte de Alda Pangora También vamos a escuchar el tema Calabasac Es el álbum debut para Unchac Es el álbum Erxetatik Música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 Fíjese en la sintonía de Berriozar y Ratián, el 100.8 de la FM, en el programa de Euskal Música. Ya sabes que cada jueves estamos contigo en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes el fin de semana en la misma franja horaria de 6 a 7 y media, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Hemos escuchado las novedades de Sociedad Alcohólica, de Wiltil brigade de Easter Company, de Ostoac y también hemos escuchado la música de Uncha. Ahora nos vamos hasta el 2014, más concretamente, nos vamos... Con la formación Potato, ya que el 31 de diciembre del 2014, esta banda Potato llegó al 30 aniversario de Andadura, que empezó la noche vieja de 1984. 30 años de viajes y conciertos, de canciones y músicos, siempre con el objetivo de divertir, divirtiéndose. Y en ese camino sigue la banda pionera del Riggi, Ská en Euskal Herria y en el Estado Español. 30 años en los que Potato sigue fiel a su estilo, que a tantas generaciones ha hecho bailar. La mejor manera de celebrar este aniversario Es compartir un nuevo trabajo Un nuevo disco con todos los seguidores de esta banda De Potato Este trabajo viene realizado en parte desde la mismísima Jamaica Ska Allí se han grabado las melodías de bajo Por el mejor bajista que podía tener la banda Carlos Blázquez piti alias Iron Bass El disco ha sido grabado en la fábrica del agua En Mecoleta Vizcaya Y a los mandos el ingeniero de sonido El que sonoriza sus directos Fundador y primer batería de la banda Doctor Yalas Timoteo Osaeta Todo el rato es un disco de 10 temas Made in potato con destellos de Rock Reggae, aires tropicales Y también así como el ska más rudo y, y desenfrenado Pero siempre con el sello característico De la Punky Party Reggae Banda Pues nos vamos hasta ese año Hasta el 2014 Nos introducimos en el álbum todo el rato Y de él te extraemos los temas Así de fácil y sáhara ser es lo más normal Si estáis tan aburridos Levantaros del sofá Cuando menos te lo esperes A tu lado voy a estar Y si estamos todos juntos La que vamos a liar Esperarme donde siempre Que yo no voy a faltar cuando crees que estás de vuelta esa vuelta es empezar hoy hoy estoy voy bailando acá voy hoy estoy voy cantando acá cuando crees que estás de vuelta esa vuelta es empezar toda la tierra, sumergidos en el mar, escuchar vuestros sonidos, sin fronteras, sin parar, cuando crees que es de vuelta, esa vuelta es empezar, es así, así de fácil, es lo más normal, si estáis tan aburridos, levantaros del sofá, Cuando menos te lo esperes a tu lado voy a estar Hoy voy estoy Hoy bailando ska Voy voy estoy Voy cantando ska Cuando crees que tarde vuelta esa vuelta es empezar Hoy voy estoy Hoy bailando está Hoy, hoy estoy Hoy cantando está Cuando creste estar de vuelta Esa vuelta es empezar Hoy, hoy estoy Hoy bailando está Hoy, hoy estoy Hoy cantando está Hoy bailando Las estrellas son su techo, las dunas su morada Combatiendo con orgullo la injusticia olvidaba Las estrellas son su techo, las dunas su morada Y los colonizadores cuando encuentran el filón Pintan mapas de colores con escuadra y cartabón Cortan pueblos y naciones para llenarse el bolsón corta pueblos y naciones para llenarse el bolsón Al día mañana al día sí sí sí bajaba güi sí sí, sí corta pueblos y naciones para llenarse el bolsón corta pueblos y naciones para llenarse el bolsón El ska, rigi, punky De esta formación De Potato El álbum todo el rato Los temas Así de fácil Y Sáhara Y ahora nos vamos Hasta Tafaya Ya que Gal Chagorriac Nos ha hecho llegar Lo que es El adelanto discográfico De lo que va a ser Su primer larga duración El álbum se va a llamar Basoko Doñuak Lo que vamos a escuchar Lo dicho El adelanto discográfico Tecnoadictos Tecnoadictos Si suena la música de esta banda, desde Tafaya Galcha Gorriak, el adelanto discográfico Tecno Adictos, lo que va a ser El nuevo trabajo discográfico Primer larga duración Basoko Doñuak Y después de escuchar a Galcha Gorriak Que nos vamos a disfrutar de la entrevista Que realizaron nuestros compañeros De Caravaca Radio Más concretamente del programa Con Fuerza Heavy A la formación de Ilunya Ibakusa Con motivo de la salida de este nuevo larga duración Oyu segundo trabajo discográfico Editado bajo el sello Corr Oyu Isilak, y es el segundo trabajo que presentan Ibakusa. Desde Iruña llegan para presentarnos estas nuevas canciones Y nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con ellos Y que eh, mejor sean ellos quienes nos expliquen Cómo ha sido todo el proceso de, de creación de estas canciones y, y qué les va a deparar el futuro más próximo Qué tienen preparado para los meses eh, próximos Tenemos eh, con nosotros ahí a, a Ander Orduña y a Silvia Guillén Batería y vocalista respectivamente de Ibacusa Y con ello vamos a hablar Muy buenas noches Opa, buenas noches. Buenas noches. cómo estáis muy bien, muy bien, en, car en carretera en carretera bueno se, se nota que, <risa> que, que efectivamente que, que el sonido es de, de manos libres o sea que, que bueno, ahí mientras, mientras llegue bien <risa> nosotros de momento os escuchamos perfectamente que eso que eso es lo que importa bueno este vale, es, claro. es, el, es el segundo disco que, que editáis eh, ha habido mucha evolución ha cambiado mucho desde desde el primer trabajo y hasta este nuevo álbum que editáis ahora Bueno, ha habido bastantes cambios, la verdad Porque empezando por la formación eh, En el anterior disco El bajista actual no estaba Y Silvia, la cantante, acaba de entrar Porque el, el grupo venía de otro grupo anterior que teníamos Tisto Miroshima Que justo cuando teníamos acabado el disco Pues el cantante se marchó Entonces aprovechamos las canciones eh, Para montar Ibakusa Entró Silvia y ella es la que se curró A las voces y demás Silvia, te encontraste las canciones ya hechas En aquel primer disco En este segundo la historia ya ha sido Diferente, imagino que En este caso una vocalista tiene que Sentir un poco más propias, ¿no? Los temas Sí, así fue Porque yo cuando entré y grabé El primer disco Tenía ya fecha a tope De, de entrada al estudio, tenía seis meses Para componer encima de los temas Que ya tenían grabados Y allí hacer unas melodías Completamente diferentes a las anterior cantante, además hay que tener en cuenta que, que cambiamos de idioma, porque antes el, el anterior cantante cantaba en inglés sí. y yo decidí pues cantar en neusquera, con lo cual la sonoridad, pues bueno, se... Fue cambiaba bastante, pero sin embargo en este segundo disco he podido meter mano como quien dice las canciones desde el primer momento y sí que las he sentido como más más mías, ¿no? <risa> Se crean también los temas eh, eh, pensando en, en este caso en la tesitura de tu voz, en, la, en tu forma de cantar Claro, efectivamente y en el primer disco la, no sabía yo muy bien qué carácter dar, darle a la voz, eh, igual la hice un poquito más plana porque todavía no, no estaba muy segura, estaba conociéndoles a esto todavía y bueno, y en este segundo disco ya tenía muy claro que, que quería que sonara más natural, más rock, como yo soy... <risa> Y me has desgarrado, ¿no? ¿Cabe? El, eh, os definís como, o, bueno, os definir no sé si os definís vosotros, eh, la verdad es que la prensa os define como metal alternativo, yo no sé si esa sería una definición con la que estáis de acuerdo, porque es, es cierto que sí que hay mucho metal alternativo, pero también es verdad que el disco es muy rico en matices y hay, hay muchas historias muy diferentes ahí, ¿no? Bueno, este es el típico tema de, del heavy del rock, ¿no? Todo tiene que tener etiquetas, todo tiene que estar encajonado y, y este tipo de cosas. ¿Metal alternativo? Pues bueno, es una superetiqueta que se utiliza para, para, todo. para meter todo lo que no saben dónde dónde meter, pues pues acaba ahí. Entonces, ¿es metal? Sí, es metal. ¿Es alternativo? Pues bueno, ahora contamos con el apoyo de una discográfica de gore, entonces ya no es del todo alternativo, ¿no? Pero bueno, Sí, digamos que nosotros lo que hacemos es metal, es una música que a nosotros nos sale eh, normalmente cada grupo pues bueno, intenta sacar de lo que de lo que conocen, pues lo normal es que si tú has escuchado mucho metal y mucho rock, etcétera, pues en tu música se vea un poco reflejado porque eh, hablas en los idiomas que conoces, es lo que hay. Entonces, pues ese es un poco el estilo que nosotros tenemos. El anterior trabajo hace dos años y pico, prácticamente tres años que, que se editaba eh, eh, ¿ha costado tres años componer Oyu Isilac o, o, o ha sido todo en un periodo más cercano ya lo que ha sido la grabación? Pues bueno, para ser completamente sinceros, estábamos ya acabando lo que es la presentación del, del primer disco y que esto fue como al año, año y medio de, de sacar el, el Augusto Axei el primer disco y de repente un día Induzi guitarrista nos aparecen al freno bueno, chavales, ya tengo la, los 11 temas del siguiente disco compuestos. Y como, pues, ¿cómo qué? Fue un poco diferente, sí, porque eh, eso él trajo ya todos los riffs pensados y entonces luego el trabajo consistió en, en meterle el resto de instrumentos, cambiar algunas partes, eh, preparar la voz, o sea, digamos que el, que el esqueleto ya lo trajo Induzi sí, sí. hecho a, a la sala. Y, y, y sobre eso trabajasteis vosotros. Exactamente, sí. Eh, eh, ¿Es muy difícil componer eh, eh, las canciones, ponerlos de acuerdo cuando cuando estáis trabajando o en ese sentido sois eh, como, como una familia bien avenida? Bueno, a ver, pasa de todo. Hay días que, que todo fluye, llegas con un riff a la sala, eh, enseguida se le mete un ritmo de batería... ...se le piensa la melodía de voz... Y, ...y en una hora tienes una canción... ...y hay otros días pues que te atascas en dos riffs... ...que no te gusta como suenan... ...y te puede llevar un mes sacarlos adelante... ...o no sacarlos... ...o directamente descartarlos... ...y, y utilizarlo en otro tema que te encajan más... ...o, o, no, o que no vean la luz nunca. Utilicáis el euskera como como bien apuntabais... Eh, ...es diferente a lo que se hacía con anterioridad... ...que, que, que se cantaba en inglés... Eh, ...es verdad que, que afortunadamente... ...cada vez el público es, es, es más abierto en ese sentido que nos tragamos todo lo que nos llega desde Finlandia sin ningún problema y toda, y todavía hay gente que, que, que, que le resulta extraño escuchar una banda cantar en euskera o cantar en en catalán pero pero sí que es cierto que, que a la hora de, de abrir puertas imagino que, que que resulta un poco más complicado no que, que una banda por ejemplo que, que lo haga en castellano Hombre, depende a dónde vayas, efectivamente te resulta más complicado. Por ejemplo, nosotros tocar en Madrid, pues no sé si si lo, si lo veo, porque claro, también estamos en la izquierda y la temática que que tocamos pues a veces tiene bastante bastante fondo de, de denuncia social, de denuncia política, pues bueno, sí. a veces es un poco complicado. Pero pero la verdad es que, por ejemplo, tenemos ejemplos como los Berl Charrak, que ya están tocando internacionalmente, o por ejemplo un grupo con el que hemos tocado este sábado, que se llama Meltdown, Que los, que los recomendamos completamente. Hacen un post metalcore de Isonder Nani de Bipuzkoa y ya han hecho una gira a nivel europeo. Mm. A eso Quiero me decir que bueno, igual antes, hace 20 años igual sí que era más impedimento, pero ahora sí que es verdad que la gente está abriendo un poquito más su mente y, y bueno, y se fija también, sobre todo la gente, en la música. Sí. sí. Entonces, al, al tema lenguaje pues tampoco le dan tanta importancia. De todos modos también Siempre solemos comentar que, a ver, realmente la música eh, no deja de ser un, un, un arte, o sea, es un tema estético. Entonces, a la hora de expresar lo que tú quieres contar, siempre es más fácil hacerlo en, el, en un idioma en el que te sientas cómodo, en el que tengas facilidad palabra, vocabulario, que le puedas dar un, un mejor tono. O sea, a mí, realmente, tantos grupos que hay hoy en día que cantan en inglés y no tienen ni idea de inglés, exacto me parece bastante ridículo. A mí me parece mucho más honesto cantar en euskera, siendo de aquí, si nosotros vivimos en ese idioma y, y podemos defendernos mejor en él. Claro, por ejemplo, en mi caso yo me, me defiendo y, y me comunico a diario en euskera, entonces me parece más honesto y más más más de verdad, ¿no?, comunicarme en euskera aún sabiendo que puede cerrarme puertas para unas cosas y abrírmelas para otras, ¿no? <risa> eh, es cierto que, como decía yo, eh, somos a veces de, de esa manera en que nos tragamos cualquier cosa que nos llega, pues eso, decía yo, de Finlandia o, o de cualquier otro sitio, pero afortunadamente, afortunadamente cada vez se van abriendo más más puertas en ese sentido y, y desde luego es de, es de agradecer. Eh, ¿Hay, eh, en, en entre las influencias que, que, que quizá vosotros notéis más marcadas, eh, algunos grupos que... Que bueno, que quizá hayan dejado más pozo ahí en la, en la composición de los temas. Hombre, a ver, eh, es que escuchamos música tan variada que, que se puede entender de todo. O sea Puedes escuchar riffs muy del estilo de Inflames, porque a guitarra le gustan mucho, sí. pero luego puedes escuchar redobles muy del tipo de Mastodon, porque a mí me gustan mucho, o puedes escuchar voces eh, tipo Paramore, o qué sé yo. O sea Realmente hacemos metal pero si te pones a mirar los detalles es un metal muy eclécptico porque hay teclados hay hay cintes hay mucho efecto sonoro o sea, todo todo influye no no es realmente que tengas una influencia clarísima y quieras sonar a algo ¿no? Mm. Ya que, que el disco eh, se ha grabado en tres estudios diferentes porque no no todo en un mismo lugar eh, a ver aquí en pamplona tenemos un músico que es conocido a nivel estatal creo eh, Brighi, Hombre, es claro. De coma, claro claro claro eh, batería del drogas ahora de y, <ríe> <nuestro>. <ríe> y entonces decidimos que una persona con la experiencia de prigi era perfecto para, para grabar con él el tema musical Vale, y en, en mi caso yo estaba buscando una persona que me pudiera aconsejar y guiar en el estudio, en, en el proceso de grabación, y lo encontramos en Archives, eh, otro músico que precisamente está tocando con los anteriores comas. Con saqueo. <risa> aquí está todo. Sí, eso es, aquí, aquí estamos todos en familia. <risa> sí, Y, y, y entonces pues él él que tiene mucha experiencia como cantante y sobre todo cantante de rock, que es lo que me interesaba, pues me, me dio la hora, a la hora de grabar y fue perfecto el experimento. Y luego aparte eh, hicimos la masterización con Eric Monsonis, que es un murciano precisamente, uh -huh. eh, que, es un murciano, <risa> sí. que está asentado en México y es un referente a nivel estatal en el mundo del metal. Sí, sí, sí. Eh, en el anterior trabajo ya ya lo hicimos con él el tema de la, la masterización y esta vez decidimos apostar un poco más desde la mezcla para que para que trabajara él porque éramos muy contentos. Eso os iba a decir, decir que ya es que... que eso os iba a decir que ya en el anterior trabajo estuvo estuvo también participando sí, además sí, de una forma el, muy activa. Sí, en el anterior se encargó él de la masterización únicamente y esta vez ya le hemos dejado eso mezcla y máster que trabaja él allá en ...en México y bueno... No, no, ...a ojos cerrados a ...bueno de, de Brigi conocíamos todos la faceta de, de vocalista... ...ahora conocemos su faceta de, de batería con, con el Drogas... Eh, ...yo no, sí, sí. Cono, no conocía tampoco mucho la faceta como como productor... ...en este caso, ¿cómo es trabajar con él? es, es eh, ¿Se involucra mucho? Pues muy sencillo, porque, porque los músicos aquí en Pamplona... Eh, ...al final somos un pueblo... ...entonces somos muy... <risa> ...una aldea... De, ...sí, somos muy andar por casa... ...gente muy sencilla que nos hemos visto mil veces en escenarios, en bares y en muchos sitios. Entonces, es como hablar entre amigos. O sea, él es una persona, eh, evidentemente, con mucho criterio, por eso también lo elegimos a él, porque, bueno, pues por toda la carrera que tiene. Y, y es muy sincero y muy normal. O sea, él nos decía... Pues esto, hacedlo como vosotros queráis, tal, o nos aconsejaban algún tipo de sonido... Y sobre todo, os decía también, ¿no? Eh, haced lo que, lo que queráis. Lo que queráis, sí, sí, claro. O sea, lo, claro. No, no, no hagáis postureo, ¿no? Lo que verdaderamente sintáis es lo, sí. que, lo que vale. Ha, ha sido muy cómodo, la verdad. Uh -huh. Hemos escuchado, Duna, que es el, el tema que se ha elegido como primer single. Eh, eh, ¿Por qué elegís este tema? ¿Es quizá porque puedas representar un poco el global de todo el disco? Bueno, es un tema muy directo, es un tema que tiene presente los synths... Eh, a ver, en este disco la verdad es que hemos tenido un problema a la hora de elegir los singles porque no nos poníamos de acuerdo. Y eso en el fondo <risa> es bueno, ¿no? Porque sí, si claro. te en todas las canciones del disco, pues pues está muy bien. Y, y nada, pues nos salió este por eso, por ser un tema muy directo, desde el principio entra todo de golpe, el estribillo es muy pegadizo, justo como como primer adelanto. Y era un poco diferente de lo que veníamos haciendo ahora, tiene utilizando sí. unas escalas ahí, soy yo... No sé... Distinta, un... distinta sonaridad. Parece flamenco metal. Sí, <risa> un rollo distinto. Y no sé, sí, un rollo distinto, nos gustó porque era un poco diferente, sí. Ahora, lógicamente, imagino que lo que estáis deseando es de empezar a, a tocar estos temas ya en directo, de presentarlos, de que lleguen a la gente. Eh, ¿Cómo se presenta este final de invierno y, y esta próxima primavera a nivel de conciertos? Bien, tenemos unas cuantas cositas ya pendientes, eh, gra grabamos ya un videoclip en directo que, que lo sacamos hace hará un mes uh -huh. o un mes y pico, de Arritmias BC, hemos eh, dado ya varios conciertos aquí en Pamplona, hemos salido también fuera, tenemos pendiente tocar en el festival rock que es un festival muy importante que se realiza aquí en el norte de cuatro días. Que eh, tocan también Death Con 2 y Amparanoia. Sí, eh, un, bastante, un montón de grupos. Sí. Tenemos varios conciertos cerrados que todavía no podemos desvelar porque pues hasta que no saquemos carteles definitivos no no podemos, pero bueno, de momento sí que tenemos varios conciertos, sobre todo por la zona de aquí, pues lo que es Navarra, sí. País Vasco, etcétera. Digamos la zona más vascófona, que es donde nosotros tenemos más mm. entrada. No descartamos de todas formas salir también fuera. ¿eh? También es verdad que antes lo habéis nombrado, el disco se edita con, con gore, eh, da otras posibilidades, ¿no? El hecho de, de, de tener el, el respaldo de, del sello eh, es un empujoncito, por lo menos también a nivel promocional, y, y, y para hacer que el disco llegue a más gente. Exactamente, porque el hecho de ir con la discográfica GOR, que uno es donde empezaron, pues por ejemplo, los Berry Charrac, sí. eh, ya hace que si tú mandas tu disco a cualquier sitio, ya pasas de alguna manera el filtro, ¿no? Y ya porque venga de GOR, ya solo pues se molesten en escucharlo y en darle una oportunidad, ¿no? Entonces, eh, la ayuda que estamos teniendo con GOR es increíble, aparte nos ayuda a distribuir, eh, el tema de promo nos quita bastantes dolores de cabeza. Que si no, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta y probablemente no nos escucharía tanta gente. Sí, es verdad. Es mucho trabajo, mucha mucha labor de, de promoción. Con internet ahora se han abierto muchas posibilidades, pero pero también es verdad que está tan saturado que, que el respaldo de, de un sello en este caso es muy importante. Claro, es que a los músicos no somos solo músicos. Ahora somos community manager. Efectivamente. <risa> es verdad, es verdad. Hay que hacerlo todo. Bueno, pues... Eh, eh, Silvia, Ander, muchísimas gracias por compartir este ratito a con vosotros. nosotros. A vosotros. Enhorabuena por el disco. Yo solo decía a, ayer a Ander cuando cuando hablábamos, desde el primer momento en que escuché el disco me quedé absolutamente enganchado a él. Por eso lo recomiendo a todos los oyentes que no dejen pasar la oportunidad de, de escuchar. Por cierto, está en las plataformas digitales, lo podéis escuchar en, en Spotify en, y en todas estas plataformas ahora que hablábamos de, de Internet. El darle una oportunidad a escucharlo que, que estoy seguro que, de que os va a gustar. Y ojalá que, que haya oportunidad de que os veamos muy prontito por aquí, Cerca. Seguro que sí, nosotros invitar a la gente a que, a que comentas por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, en todos los sitios. Nos dejan un mensaje si le gusta la música, pueden escucharla a través de Spotify, de iTunes, que lo pusieron la gente de GOR, incluso si quieren, nos pueden contactar en, pues en Facebook mismo, mandarnos un mensaje, eh, nosotros lo haremos llegar, cualquier tipo de fundraising y... Y nada, con muchas ganas de ir a Cartagena ya, seguro que, que pronto vamos. Ojalá que sea pronto. Muchas gracias, es que Ricasco. Te a vosotros. <ríe> Un abrazo. Pues hasta aquí una nueva edición del programa de Euskal Música, la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. Hemos escuchado a Sociedad Alcohólica, de Wiltl Brigad, de Isher Company, Ostoac, Uncha, Potato, Gatcha, Gorriac y la entrevista, lo dicho, que realizaron nuestros compañeros de Caravaca Radio, de Con Fuerza Heavy, a la formación de Iruña Euskal. Y, y nos vamos a despedir con la formación Bocanada, los Berriozartarras, que mañana, viernes, sacan lo que es su nuevo larga duración, cuarto trabajo de estudio. Con ellos, con los Berriozartarras, Bocanada, os decimos adiós. Recuerda que dentro de siete días tienes nueva cita con toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en Euskal Música, aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Hasta entonces, saludos, agur. <música> Dejame solo un rato, hozando con los gusanos Que ya me queda poco para sentirme un marciano Te doi mi campo yermo, que hoy voy de punta en blanco El cardoborriquero al que van a tus labios